Bienvenidos a Radio Alama en Internet. Hoy traemos una noticia destacada de Alama.com que, bueno, está generando preguntas aquí en el pueblo. El PSOE de Alama está pidiendo explicaciones. Sobre el posible uso irregular de una nave municipal. Vamos a intentar desgranar un poco qué ha pasado o qué se dice que ha pasado y qué es lo que se pide exactamente. El punto central eh, es una nave industrial, propiedad del ayuntamiento, claro. Y según el PSOE, esta nave estuvo cedida a una sociedad, pero, ojo, hasta 2018. Ahí finalizó el contrato. Y aquí viene, digamos, el meollo del asunto, ¿no? Justo. Porque los socialistas afirman que desde esa fecha, desde 2018, pues no consta que haya salido otra vez a concurso público. Que sería lo normal, ¿no? Para ceder algo del ayuntamiento. Claro, lo preceptivo. Ni tampoco que exista un contrato formal que diga quién la usa y cómo. Todavía más llamativo. Tampoco se ha pagado nada por usarla. Eso dicen, que no consta ningún pago, ningún alquiler, ningún canon, nada en las arcas municipales por su uso durante estos años. Pero vamos a ver, ¿la nave vacía no ha estado, sí? Pues parece que no. La acusación del PSOE, eh, bueno, lo que ellos señalan, es que un concejal del equipo de gobierno actual del PP la habría estado utilizando. ¿Utilizando para qué? ¿Para algo municipal? Pues no, según la denuncia, para uso privado durante estos años. A ver, un momento. Un concejal usando una nave municipal para sus cosas, sin contrato y sin pagar. Eso es lo que el PSOE está planteando, sí. Sin formalidades, sin contraprestación económica. Han intentado incluso visitar la nave para ver qué hay allí, ¿sabes? ¿Y les han dejado? Pues denuncian que no, que el equipo de gobierno guarda silencio. No les han facilitado el acceso ni les han dado explicaciones. Hombre, esa falta de respuesta, pues no ayuda a aclarar las cosas, ¿verdad? Claro. El PSOE dice que eso alimenta las sospechas entre los vecinos y critican lo que ellos ven como una falta de transparencia. Y de equidad también, supongo. Si unos pueden usar bienes públicos así y otros no. Exacto. Ese es otro punto. La igualdad de trato. Por todo esto, el PSOE ya lo ha pedido públicamente. ¿El qué exactamente? ¿Qué piden? Pues exijan al alcalde, a Jesús Ubiña, que aclare la situación. Pero ya, de forma inmediata. ¿Quieren saber quién ha estado usando la nave desde 2018? Eso. ¿Quién y, sobre todo, bajo qué condiciones? Si hubo algún acuerdo, qué acuerdo fue, si se pagó algo… Bueno, todo. Insisten en que es información de interés público, claro. Hombre, por supuesto. Y que el tipo de gobierno, eh, bueno, usan la expresión «no puede seguir mirando hacia otro lado». Es una situación delicada, sin duda. Requiere aclaraciones por parte del ayuntamiento, eso está claro. Sí, porque la pregunta ahora es, ¿qué consecuencias podría tener esto si se confirman esas irregularidades que denuncia el PSOE? ¿Esa es la duda que queda? Pues sí, seguiremos muy atentos a cualquier novedad sobre este asunto aquí en Alama Comunicación. Esto ha sido todo por ahora. Continuamos preparando más información y en Radio Alama en Internet. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet al teléfono 628-669-460. En alama.com tienes todos los datos. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.